Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y, por lo tanto, no representan necesariamente el pensamiento de Radio Lautaro de Talca.